Saludos, Sintonía Berriozario y Ratia, Sintonía 100.8 FM Jueves 7 de enero del 2021, 20 horas, 3 minutos, 8 o 3 minutos de la tarde ya que comienza como cada semana el programa Euskal Música Lucita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales 60 minutos por delante de 20 a 21 horas de 8 a 9 de la tarde para compartir contigo toda la actualidad relacionada a la música local, a los grupos, a los solistas de Euskal Herria. Programa Euskal Música que también lo puedes escuchar el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, en la misma franja horaria de 20 a 21 horas de 8 a 9 de la tarde, en el mismo día el 100.8... ...por supuesto de Berriozar y Ratia... ...eso sí, en Red en Repetición... ...y en cuanto concluye el programa... ...ya sabes que lo subimos a las redes sociales... ...a las páginas que tenemos tanto en Facebook como en Twitter... ...para que este y todos los programas de Uscal Música... ...los puedas escuchar el día que más te guste... ...a la hora que más te convenga... ...además tanto en Twitter como en Facebook...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 Las fotos con los grupos solistas que pasan por aquí por Euskal Música A presentar sus trabajos discográficos Hablando de grupos y solistas Si tú eres uno de ellos y quieres darlo a conocer aquí en el programa Euskal Música Ya sabes que nos puedes mandar un WhatsApp al WhatsApp de Euskal Música El 628-514-628 628-514-628 628 514 Si que estás al otro lado del receptor del 100.8 Barriozani Radio, escúchame Euskal Música. Si quieres escuchar algún tema relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, también nos puedes mandar un WhatsApp al 628-514628. El WhatsApp de Euskal Música. Este tu programa. Edición de jueves 7 de enero en directo, edición de sábado 9, domingo 10 de enero del 2021 en redifusión en repetición, entre las 20 y 21 horas, entre las 8 9 de la tarde. Cita con la música local, con la música que se realiza en Euskal Herria. Y comenzamos esta nueva edición, la edición de enero Y lo vamos a hacer con la formación Cala Lo vamos a hacer con el eh, tema titulado Sorinhoa Cayo Lan Hay que comentar que este trío Fall de Iparralde Ha hecho un llamamiento a la libertad con la canción Sorinhoa Cayo Lan Se ven influencias asiáticas en la canción al estilo Electro World Music Ritmos profundos con las voces brumosas del solsticio invernal Pocas veces hemos visto a esta formación a Cala en este estilo electro world comenzamos con ellos comenzamos con kalacán comenzamos con este soliño a Kayan sonando la música de esta formación de hiparral este tío de folk que ha hecho un llamamiento a la libertad con esta canción soriño a cayoland y ahora nos vamos con la formación bulego una formación que nos llega de este acoitia es una propuesta musical que surge en Azcoitia tras un año y medio de trabajo y gestación. Sabia a la batería, Tomás a la guitarra y voz, Jonchu al bajo y coros, Rubén a la guitarra e Ixiar a los teclados forman el grupo que antes hizo música bajo el nombre artístico de Pase por Torte. La banda se ha puesto a mirar hacia afuera y han cogido ideas nuevas para la percusión, las voces y los sintetizadores para la producción en general y así como antes funcionaban de una forma más improvisada y con aportaciones de De cada uno de los miembros, ahora están en una fase más experimental y con ideas claras y predeterminadas. Ellos son Bulego, nos llegan desde Azkoitia y de él, de este nuevo trabajo de estudio. Nos quedamos con los temas Gure y sarrak y Egan. Música Inaiz amabiak aldera gauero Unetxo batez Gauza kaldatzenan eta hemen Itzurun eneguzki Aukitzeko gaiginen Agian zuere oroituko Zara noizean behin Aldrebe samarra naiz batzutan Uraindik Uduri jartzen Aiz begitara zuzen Begiratzean Igia esan Zespaldian, bare, bare Elbe tira kodak Da, bakarrik bazaude, egiratu gora, antzea urkituko dituzu gure izarra Tabakarrik bazaude, egiratu gora, antzea urkituko dituzu. Gauzak horrela behar zutelako, kantu bakoitzean, Nago Guntzibatean nitsasoak sortzen, jaioak gara itotzen, ari garela, sentitu arte, ema idazu, segundu bat zuere, istante bat zara, ieskor Sarrac y Egan, dos de los temas incluidos en el nuevo trabajo de esta formación de Ascoitia, en el nuevo trabajo de Bulego, una banda que antes se llamaban Pase Partout. Ahora han vuelto, pues... Eh distinta manera, han puesto la mirada hacia afuera y han cogido ideas nuevas para la percusión las voces, los sintetizadores para este nuevo proyecto musical. Y de luego nos vamos con una banda ya legendaria en esto del panorama de Euskal Herria. Nos vamos con Música Zabaltuco Gaitu que está integrado por seis temas. Hablamos por supuesto de nuevo trabajo discográfico de Gatibu. La grabación de este trabajo se ha llevado a cabo en la Casa Murada de Tarragona bajo la producción de Ricky Falker y con Jordi Mora como técnico Gatibu ha contado también con la colaboración de Kirmen Uribe y Ñaut Elorrieta que participan en el tema Sureaoan Lorebat y el diseño ha corrido a cargo de Diego y Dani, es el noveno disco ya de esta formación el noveno disco de Gatibu de este álbum Musicac Salvatuco Gaitu te extraemos los temas Egunero y Eguremón da egunero jaizo laiño eri jagure san eguzkiz eri egunon dan ire modu ben ondodak izu ez da goden borari da torrena da torrela ongeto. contrasean personala un arte ensayatzen gara es la regui pensa tu vez mijo faqueraba kini dire la gaichus korritze regresa al panorama musical con este noveno trabajo de estudio ya, este álbum salvatu Salvatukogaitu, y ahí estaban sonando dos de los seis temas que componen este nuevo disco, los temas Egunero y Egureemon. Y nos vamos ahora con Tricky dance que es un grupo de romería formado en Ituren, un pueblo del norte de Nafarroa, el grupo Egunero. ...tiene una larga trayectoria y con su repertorio basado en la cultura y música... ...y Euskaldun ha amenizado diferentes eventos de pueblo a pueblo... ...Triki se presenta su segundo disco con el nombre Vichichas Gosatu... ...partiendo en sus raíces, teniendo siempre a la trikitrisa como instrumento jefe... ...es un disco fresco y bailable, como es habitual en esta formación en Triki Dance... ...el álbum Vichichas Gosatu, lo que vamos a escuchar, los temas... ...erribat gara y sure irria... Azazpiak aintzutzen Txoriak ere hasia ziren Egun berria agurtzen Euriak ere jakin izan zuen Bere bidea ez duzen Amar minutu zegoen zentiko Argia ilunduzen Lurrak iren txina izuen baina hasuneche hasta renegoitzala gudu garbitzea Koza. Zure gorputzui justia Nirearen kontra sentitu nuen erako Ulertu nuen bihotza Lauka dala gorputzetik ampo Zato zeldo eskutik Da egin bezagun salto Ertzen modu batean mandirazu Nik begiak zabaltzeko Arrazo iberria zarazu Zinen zoriontsu naizen Zure parretikia entzuten eta eragiten Izitza igarona idut Bizitzarik imak egiten selto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 compuesto por Ion, Miquel, unai y Aitor. Impulsados por sus pasiones musicales, durante estos años han pasado de tocar versiones a componer sus propias canciones, queriendo así encontrar su melodía y carácter propio. En septiembre del 2018, grabaron su primera maqueta, Estanda, compuesta por tres canciones en el Gatteche de Anueta. Más tarde, en diciembre del 2018, entraron en el estudio Bomberenea para grabar su primer disco, bajo la dirección de Carlos Osinaga. el la errúa norena da es el título de este proyecto completado por seis canciones con un estilo más cercano al metal con ritmos duros y pasajes melódicos primer trabajo para esta banda para estanda, el álbum errúa norena da del te extremo los temas utopia y diversitata conocida nos vamos con la formación de la Sacana, que edita su octavo disco, al que titula Asiera, donde la zona de confort está regada a ritmo de rock. Esion busca en Asiera recursos diferentes. Juan Blas ha grabado y mezclado en Westline Studios en Madrid en agosto del 2018. La sección de vellento ha sido grabada por Peyo Reparaz en su estudio de arrebizu Las mezclas son de Santi García en Ultramarinos y Víctor García sigue en septiembre con la masterización. Los diseños e ilustraciones son de Marta y las letras y las melodías de Suriñe y Fran. Así que un disco bastante completo grabado en diferentes eh, lugares en eco, veñat, Iker... Ane, Danel, Zuline y Fran La banda de Sian con este octavo disco Así era, del extremo los temas Ni de Biocha e Ilunta Suna Nice la música de Sia este grupo del norte de Nafarroa que regresa al panorama musical con lo que es este nuevo trabajo de estudio a Siera y estaban sonando los temas Nire Biotcha e Ilunta Sunanais. Con ellos ponemos ya el punto y final a esta nueva edición del programa Euskal Música, la edición de este jueves 7 de enero del 2021, sábado 9, domingo 10 de enero del 2021 en redifusión en repetición. Hemos escuchado a Calacán, a Bulego, a Gatibu, a Trick Dance, a Standard y Aesian. Dentro de siete días, ya sabes que tienes una nueva cita con el programa Euskal Música con todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Heria. Y ya sabes que en tanto en Facebook como en Twitter tenemos a conocer todo, todo lo relacionado a la música local. Noticias, agenda de conciertos con respectivos carteles, videoclips y temas musicales. Facebook.com barra Euskal Música Berriozari Ratia y Twitter.com barra Euskal Música FM. Nosotros nos escuchamos el próximo jueves en directo el próximo fin de semana en repetición aquí en el 100.8 en Berriozar y Ratia entre las 20 y 21 horas 8 9 de la tarde hasta entonces saludos agur